A llorar cuando te vayas, si alguna vez tenía que terminar este cariño ardiente como el fuego, si sé que el fuego se tiene que apagar. Porque voy a llorar cuando te alejes y digas que ya no r e g r e s a r á Es cierto que, que me duele. Que 私は私の家族のた私の家族のたの家族の私の家族のたの家族の私の家族のたの家 Es cierto que me duele que me dejes, pero como otras veces ya se me pasará. ¿Por qué voy a llorar por tu abandono? Si ni parientes somos, lo mismo a mí me da. Sientes que tú ya había tenido otros amores.